Para contentarla besale los pies, háblale al oído cuando estén abrazados y si está en sus días, ofrécele un helado. Si en un dado caso ya no te quiere hablar, busca por su cuerpo el lugar. Ik darle toda su amargura con todo respeto pero...